y cuando el partido ya estaba casi 20 puntos arriba decidieron que no que no vuelva para por, por, por un cuidado más eh, del mismo Paolo que, que para no ponerlo en riesgo para lo que viene decíamos estábamos charlando acerca de, de todas las inquiudes que tiene la, la liga nacional de lo bueno y de lo malo eh, que tienen eh, que tiene mucho de bueno obviamente y bueno hablábamos de la, de la poca gente porque nos llamaba la atención la, la, la, la poca gente que había también ayer que ...es un partido realmente importante... ...porque Regatas viene bien... ...es uno de los tres mejores de la Conferencia Norte... ...y San Lorenzo y Almagro tiene un equipo como para poder ir a verlo... Este, ...bueno... echábamos eh, esas cosas y de otras cosas más... ...como también de organización... ...si en algún momento... Este, ...nos podían decir algo acerca del el, el Super 4... ...así que... Eh, ...bueno esos son los, son los partidos de la, de la noche de ayer... ...pero si quieren vamos a ver con el técnico de San Lorenzo... ...aquí vimos esta mañana... Eh, dejamos eh, en el mismo vuelo Con todo el plantel eh, Un San Lorenzo Alvaro Que se afirma y reafirma Su postura de candidato Número uno de la conferencia sur Julio Lamas ¿cómo te va? Santiago Ortega, Franco Magistri te habla ¿Cómo andás? Hola chicos, buenos días, todo bien Bueno, ¿retornaron bien a casa? Sí, sí, sí Pueblo tempranito, la verdad que eh, Útil para aprovechar el día libre Sí, sí, sí, un día libre que se lo ganaron porque ayer este, realmente jugaron un, un partido bastante bueno eh, donde se vio a San Lorenzo pasarse la pelota donde no dependió de un solo jugador donde todos aportaron algo en diferentes momentos del partido se lo vio muy suelto a San Lorenzo, ayer. ¿sí? sí, fue una, una buena actuación de nuestro equipo eh, los jugadores... ...jugaron muy bien en ataque todo el partido... ...y excelente en defensa en el segundo tiempo... ...y, y bueno, pudimos ganar eh, durante todo... ...durante los 40 minutos, fuimos adelante... ...y ganarle a Regata... ...que es un equipo bueno con... Eh, un, ...un juego de ataque con muchos recursos... ...y con un par de jugadores en gran nivel en la competencia... Eh, y le podemos ganar eh, claramente en su cancha. La verdad que ayer el equipo jugó muy bien. ¿Qué diferencias hubo, independientemente de que ya hubo diferencias en el rival, pero entre el juego con San Martín de corrientes y este juego con regatas? Primero que todo el rival, y después en, en San Martín eh, nosotros estuvimos Eh, muy bien en defensa Durante todo el partido O después de los primeros cinco minutos Muy bien, 35 minutos Pero en ataque no tuvimos Ni la circulación de pelota Ni la claridad Ni el acierto Que a veces la pelota, este Cuando la pelota entra arregla todo Ni el acierto claro, claro. Que tuvimos ayer Y ahí volvemos a lo mismo También hay un mérito de San Martín de Corrientes En su trabajo defensivo Para que... Eh, este es un juego de oposición directa, igual hace lo que vos querés menos lo que tu rival te deja ¿no? y, y, y también hubo un mérito por supuesto de San Martín eh, a ver una fila obviamente positiva ¿no? perdón, y, que... y otro día y también que era otro día, otro partido y, y, y bueno, la temporada regular tiene eso, hay 56 partidos y hay día De mayor eh, inspiración y acierto, y, y hay días que no tanto, después uno tiene un promedio. Perdón que te interrumpí la, la siguiente No, pregunta. no, no, está perfecto, está perfecto. Este, decía que, que, bueno, justamente hablar de eso, no de los días que tiene cada uno de los equipos y los jugadores, no todos los días son iguales para para los jugadores, y, y no todos los días el equipo se levanta de la misma manera, o salen las cosas como, como uno las planifica. Yo lo que más me sorprendió ayer. Este, que realmente lo además de los porcentajes que tuvieron en un momento del partido, que fueron realmente altos, sobre todo el tiro de tres puntos y, y pero más allá del tiro que entraba eh, era cómo como se, se prestaban y la fluidez que había en ataque para prestarse la pelota, ¿no? Sí, 22 asistencias eh, la verdad que hubo eh, circulación de pelota y juego de pases lo que hizo que se vayan para arriba las asistencias y el porcentaje de tiro de campo, porque los tiros eran más eran buenos tiros, ¿no? Algunos claro. eh, solos, algunos de más cerca o tiros abiertos a pie firme. Eh, eh, esto eh, nosotros lo tenemos como idea de juego, lo intentamos la mayoría de las veces y, y bueno, algunas veces sale mejor que otras, En, en este momento ¿no? el que, en, en el que estamos buscando nuestra identidad y nuestra nuestra línea de juego y el equipo va progresando en eso pero están bastante en el camino ¿no? porque digo este ya está muy lejos de lo que pretendés como línea de juego? no, la idea de juego yo creo que eh, está explicada y entendida pero después hay que ponerle contenidos Eh, de acuerdo a la, a la defensa que los rivales te plantean, y a veces con la mim con el mismo sistema, de acuerdo a una regla defensiva, otra u otra, vos tenés que tener determinadas reacciones de conjunto, de dos contra dos, de tres contra tres, o de todo, en las cuales, bueno, algunas que las que más hemos jugado y las que este, más veces hemos repetido salen mejor y otras no salen tan de memoria, estamos en esa situación y en el que también para poder eh, confirmar algo hace falta eh, tener eh, más partidos jugados no decir bueno esto este equipo lo tiene firme porque ya lo demostró el día que la mete el día que no la mete el día que hay presión el día que es un partido decisivo digamos no no este nosotros estamos transmitiendo una buena eh, sensación eh, pero hace falta confirmarla más veces estamos hablando con Julio Lama el técnico de San Lorenzo en estudios preguntan Santiago y Franco Julio, en una liga que es difícil ganar de visitante son el equipo que más ganó decime, ¿por dónde pasa la clave? primero que tenemos buenos jugadores eh, eso es eh, la primera razón. Eh, después que hay una intención de defender, eh, que, que se trata de abandonar lo menos posible, y que ha, ha habido partidos en los que los jugadores lo han hecho excelente, y, y, y después que eh, tenemos eh, varios recursos ofensivos, eh, Eh, eh, digamos, no somos un equipo que tiene dos jugadores que llevan todo el peso y que si uno se te lesiona se te cae en la posibilidad de ganar o si hay un mal momento de uno de los dos o de los dos, este, las posibilidades se achican mucho. Nosotros tenemos este o, eh, opciones repartidas, muchos jugadores, un equipo largo y eso ha permitido poder eh, eh, ganar muchos partidos de visita. Nosotros tenemos el mismo récord de local que de visita. Eh, del de, de mismo porcentaje de victorias, digamos, en 20 partidos jugados, ¿no? Claro. Eh, claro. Eso este, es positivo y, este, y, y, y, y genera eh, eh, opciones y expectativas para nosotros. Sí, además, sin contar con Gaby y Dirk, ¿no? Digo, tiene afuera un pilar de, de tu equipo en el armado de tu ideal, ¿no? y igual están demostrando ser fuertes en casa y, y fuera y eso es, es una confirmación también de para qué va a estar este San Lorenzo, ¿no? Sí, la confirmación va a venir un poco más adelante va a venir en el 2017 ojalá venga eh, pero sí que eh, abre expectativa y, y sobre nosotros eh La verdad que lo extrañamos a Gaby porque él es importantísimo para nosotros eh, y deseamos que vuelva pronto. Eh, y los jugadores eh, Calfani y Mata que han tenido que hacer lo de ellos y un poquitito más, lo han hecho excelente durante noviembre y diciembre para que los resultados puedan ser esto ante la ausencia... De, de Gaby que es tan importante para nosotros acá es donde a veces no porque a veces tener nueve jugadores eh, eh, nueve jugadores que tienen posibilidad de jugar todo eh, hace que en los que le faltan algunos minutos o algunas opciones de tiro le, le, le haya como un desánimo ¿no? o un eh, no estar tan feliz Eh, ...y eso a veces quita un poco de química... ...pero por otra parte... ...cuando pasa una cosa de este tipo... ...el equipo puede seguir... Eh, eh, ...compitiendo... ...y eso... ...es algo que... ...es muy importante que todos lo tengamos claro... ...adentro del equipo para cuando... ...Dios quiera estemos siempre los nueve... ...y a veces cuando hay que renunciar a un poquitito... ...para que el equipo sea más fuerte... ...hay que pensar que... ...lo primero es el equipo ¿no? ...y, y estas son cosas bastante importantes... De, de manejar porque también en los equipos largos han funcionado tantas veces como han dejado de funcionar porque por más que el equipo sea largo vos necesitas química y que todos los jugadores este, estén comprometidos jueguen más o jueguen menos Si bien ayer estabas en Corrientes pero tu corazón siempre es azulgrana ¿Cómo viviste lo de la firma del boleto de compra-venta finalmente del terreno de Avenida La Plata el cual ayer anunciaron como vos y Platillo Marcelo Tinelli y Matías Lamens? Lo viví como, mmm, eh, no sorprendido porque sabía que iba a suceder, pero admirado por, por lo que han podido eh, realizar eh, este tandem dirigencial que forman el ¿no? y Parece que la compra y recuperación de las tierras de Avenida La Plata eh, tienen un resultado, tienen una importancia muy por encima de cualquier partido que pueda jugar o ganar y que ese lo decía tanto la gente de San Lorenzo que es una este recuperar pertenencia, identidad y cerrar una herida de muchos años este, y creo que, que esto que hicieron ayer es trascendente y que va a quedar en la historia del club para siempre, así que eso, siendo consciente de que los tipos habían hecho algo muy grosso muy grosso Bueno y, y, tam, y también para vos desde, desde, desde, desde el hincha eh, en este caso del técnico profesional del equipo ya campeón con San Lorenzo eh, tiene un valor agregado muy importante ¿no? porque eh, sentirte parte de, de, de este nuevo proyecto, de esta nueva vivencia, el hecho de jugar ya ahí en el pando, el hecho de Después de poder haberse levantado con San Lorenzo, de ser eh, o, otra vez candidato a, a, a retener ese título, la Liga de las Américas, el Super 4. Imagino que también eh, lo están viviendo de una forma completamente distinta, ¿no? Yo estoy viviendo intensamente y mmm, con el sentimiento de sentirme parte de, de este proyecto, ¿no? De, de digamos... Le dio la situación de llegar en un momento de de reimpulso y de desarrollo y de, de digamos de la vuelta primera como y de tratar de desarrollar para no decir construir porque lo estaba jugando en el TNA, entonces también lo que hicieron lo que jugaron el federal y el TNA fue clave para lo que vino después pero eh, eh, Emprender, impulsar y desarrollar una sección de básquet profesional adentro del club de fútbol, en estos dos años creo que también es algo que fueron a buscar en mí, más allá de, de del entrenador que hace los cambios y que dirige el partido. claro, eh, claro. Y eso me da mucho compromiso y, y satisfacción ¿no? de ser parte eh, la que le corresponde al entrenador ni más ni menos, na, nada este, acá lo importante es el proyecto pero sí que pasaron muchas cosas en estos 18 meses para mirarlo así calendario en el que fueron cambiando las geografías no Digamos, eh, una instalación para entrenar primero y después una para entrenar y jugar eh, un equipo primero, un grupo de reclutados que esperamos en este verano eh, ya tener eh, Con los proyectos para los próximos tres años, el aumento eh, de la cantidad de jugadores de básquet que practican la actividad en el club, el, este, el, el partido con la NBA, un montón de cosas que la vuelta a vos, un montón de cosas que fueron haciendo que eh, sea muy intenso y que eh, haya sido una experiencia bonita de ser vivida. ¿no? Julio, bueno, ¿y cómo, ¿cómo estás viendo la Liga Nacional en cuanto a, a lo que pasa dentro del rectángulo de juego y lo que pasa fuera del rectángulo de juego? En el rectángulo de juego en, estuve mucho más enfocado en el sur en estos meses que, eh, que en el norte, en el cual ahora hemos recorrido los primeros tres partidos. Eh, en el sur eh, este... Están, bueno, nosotros y Ferro y Weber, Comodoro y Obras, como equipos que este, aspiran a estar entre los cuatro primeros al final de la temporada regular. Nosotros esta vez que pudimos clasificar para el Super 4 eh, que eso es un eh, es importante para nosotros. Y... este Bueno, eh, creo que eso es lo, lo que pasa con los equipos del sur, ¿no? Y en el norte hay más equipos eh, con, con la intención de jugar la final o, o, eh, de la liga o estar entre los cuatro primeros del norte. Hay siete equipos muy parejos que han tenido eh, jugadores y... Eh, y presupuestos muy importantes para poder armar eh, planteles con objetivos ambiciosos y me parece que hay que esperar un poquito más no eh, que va a haber cambio de jugadores extranjeros para el 2 de enero en distintos equipos y que una vez que se reinicie la competición vamos a tener eh, eh, más claro qué equipos juegan mejor y quiénes son los Los, ...los máximos candidatos... ...está muy bien, está muy bien... ...bueno Julito, te mandamos un saludo enorme... ...felicitaciones por la victoria del día de ayer... ...por la campaña que están allí... ...hacía bastante que no hablábamos contigo... ...este... ...bueno, eh, a, a seguir trabajando... ...viene viene otra etapa ahora... ...viene otros partidos que también van a ser tan importantes... ...y, y seguramente... Eh, ...bueno, hay que seguir preparando el equipo... ...y después tienen un par de compromisos grandes... ...lindos, que son el Super 4... Este, y, y la Liga de imagino que también eh, ya planificando todo lo que tenga que ver con el Super 4 y ya conoces el rival, así que ya de planificar eso y, y también la, la Liga de no ¿no? Sí, sí, para nosotros ahora el presente es el partido con Olímpico el domingo, pero el objetivo eh, cercano eh, más importante es el partido el día 7 contra Estudiantes de Concordia que primero fue el equipo sorpresa y ahora ya es el equipo sensación de la liga eh, tienen una eh, el entrenador es candidato a entrenador del año este año porque ha hecho este, contrataciones de jugadores extranjeros excelentes o sea ha logrado eh, construir desde ese lugar un, un equipo extraordinario eh, eh, con las posibilidades que tenía y ha eh, también este, recuperado, puesto en situación de revancha o vuelto a su mejor nivel a Fede Marín a Georgi eh, impulsado a Orresta y la verdad que el equipo juega con una energía y con un hambre y con unas ganas de hacerse respetar que Es hoy sensación del torneo, así que sabemos que el día 7 tenemos el rival más difícil para el Super 4 y que tenemos que jugar al mejor nivel para tener posibilidad de ganar. Está muy bien, te mandamos un abrazo enorme. ¿eh? Gracias, buenos días. Ahí está, Julio Lamas técnico de San Lorenzo, eh, hablando con nosotros después de la victoria de ayer frente a regatas eh, corrientes.